Poder tener información de primera mano con nuestro querido amigo Pablo Groder cruzamos al Río de la Plata, nos vamos, supongo yo, a una ciudad de Buenos Aires con altas temperaturas. ¿Cómo te va? Buen día, bienvenido. Buenos días, querido ¿Cómo estás, amigo. Pablo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andan? Aquí estamos con, ¿Cómo un, pun está la temperatura con ahí? un punta del este majestuoso que te está esperando. Con seguridad, y dentro un poquito nos veremos si Dios bueno, quiere. Me parece muy bien. Así que falta poquito, Jorge. Bueno, bien, bien, bien. bien. Eh, vos sabés. Aquí, eh, aquí estaremos, aquí eh, estaremos para cuando llegues. ¿Cómo está la temperatura ahí? Y miro la pantalla y me dice 33 grados en este momento. No me digas que fantástico es para mm. estar en la playa. Bueno, sí, sí, va, sí. Va, eh, va, el, va. El, el, mejor, el mejor día de verano lo tenemos en esta primavera hoy. Bueno, fantástico, fantástico. Pero vos sabés que acá estamos con... También con... Eh, ayer fue un día agobiante hoy promete ser un día incluso peor, pero la realidad argentina, vos sabés, Jorge, y lo saben, por supuesto, ustedes a través de la, de la información que llega puntualmente y en forma total de, de lo que pasa en la Argentina, eh, ya presenta, yo te diría, rasgos casi estentorios, como que gritan, impensados quizás de otros años. Vos sabés que era, eh, a lo largo de estos 20 años Eh, nosotros, vos y yo, hemos hablado muchas veces que en estos meses de verano se producía en otra época la gran fiesta nacional ya estas albores de las fiestas eh, navideñas eh, hacía que la gente se pusiera a pensar en el cierre de actividades en las vacaciones, planes a futuro pero en este momento la Argentina es mucho más que eso o es mucho menos que eso Y hay dos temas, Jorge, que sobresalen omnipresentemente. Uno, aunque te parezca increíble, es el Mundial de Fútbol. Lamento profundamente la deserción de Uruguay, y vos sabés que esto es absolutamente sincero. Yo hincho por Uruguay. Lo tengo claro. Y el otro tema es el histórico fallo, del cual seguramente ustedes se habrán ocupado, que determinó la condena a nuestra estimada vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, nada menos que a seis años de prisión, habilitación para, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, sobre todo, la obligación de devolver los dinerillos mal habidos. Por supuesto que están todas las instancias de apelación, eh, este fallo tiene características más políticas que efectivas y resta, Por supuesto, ya deben estarla redactando la segunda instancia con las apelaciones de los abogados y también las apelaciones de los fiscales porque los fiscales pidieron doce años de prisión y el, el tribunal entendió que uno de los delitos tipificados que era el de asociación ilícita no procedía no o no había suficientes pruebas o algo así. Pero de cualquier manera ahora se viene ya la segunda instancia, que es en lo que se llama acá Cámara de Casación, y eventualmente después del fallo de la segunda instancia, en caso de disconformidad que siempre lo va a haber, cabe todavía un eventual recurso a la Corte Suprema, por lo cual eh, este, este fallo que no no es el cumplimiento efectivo en lo inmediato hasta que esté firme que es hasta que terminen todas las instancias eh, desmiente esa frase que usaron que usan los kirchneristas que dice que quieren que la justicia quiere proscribir a Cristina porque Cristina puede presentarse todas las veces que quiera porque mientras no esté condenado en forma definitiva este fallo no tiene vigencia Y vos preguntarás, o los oyentes se preguntarán, ¿cuál es la, la importancia de este fallo? Y es la importancia, la histórica importancia que tiene, que es por primera vez que una vicepresidente está acusada, no no ya acusada, sino condenada, que es muy distinto, porque hasta ahora estaba acusada de corrupción o defraudación de dinero público. Pero acá, eh, después de un juicio que lleva, ¿sabes cuánto Jorge?, 14 años, empezó en el 2008, que pasó por numerosas instancias, tenemos una condena inédita en el país, una condena histórica y muy valiosa para que, aunque más no sea eh, declarativa en este momento hasta que esté la sentencia firme. Has dicho algo muy importante, Pablo, que es el primero que se lo escucho y tenés razón, si bien... Eh, la condena no le permite ser candidata a Cristina, el tema es que esta esta causa todavía no está def definida totalmente. en el, el momento que se puede presentar... La... A lo que se quiera, a lo que quiera, y por muchos años. Claro, claro. Si claro. Sí, sí, pero si lleva 14 años, el, este caso no, no lo van a terminar de definir en tres días. Es y decir. aparte, otra cosa más para la gente que no está al tanto. Cristina... Eh, va a cumplir 70 años el año que viene. Y tampoco, y tampoco este, va a ir a la cárcel este, nunca. Es, no, porque va, en caso de que sea condenada efectivamente a través de las numerosas instancias, lo que va a poder acogerse es al beneficio de la prisión domiciliaria. De modo tal que, eh, ahora, de alguna forma, eh, Cristina lo que quiso hacer de esto en un en un rapto yo diría, Jorge, de medio de desesperación, porque se la vio medio desencajada a, a esta señora, apenas que fue conocido el fallo, al día siguiente se mandó un speech de una hora eh, a través de eh, una cadena de televisoras locales adictas, tiene varias ella eh, en, en el espectro argentino, pero incluyó la TV pública, la TV pública para un alegato personal, cosa que también es muy discutible y pronunció en esa hora un encendido discurso, un, un eh, agresivo, nervioso, amenazante en algunos casos discurso y en el que expresó algo que es importante, es importante por los comentarios que se van a, que se suscitan y es que expresó, entre otras cosas, su decisión de no presentarse a candidatura alguna para las próximas elecciones del año próximo. Por lo cual, eh, de producirse, de efectivizarse esa decisión, sus fueros caducarían en diciembre del 23. Pero, Jorge, las interpretaciones son variadas. Eh, sí son múltiples. Aparte, conociendo el paño, conociendo de quién vienen, Eh, ella, primero, que es una, una actriz excepcional, tiene una puesta en escena fantástica y se pone nerviosa cuando quiere, se ríe cuando quiere, gesticula cuando quiere, pero aparte dentro todo de, de un de un perfil de ordinariez que también de alguna, de alguna manera molesta. Y en este caso, eh, esta renuncia, entre comillas, a ser candidata para el para el próximo acto electoral eh, para mí constituye una una puesta en escena para generar lo que se llama un operativo clamor esto es que una masa la masa de adictos de ella eh, le pida por favor que revise su situación que revise ese renunciamiento y esto eh, recuerda evoca a los que tenemos algunos años me cuento entre ellos El renunciamiento de Vita ya por el año 51, cuando la multitud le eh, proponía la fórmula para la selección en el 52, Juan Perón, eh, Eva Perón, presidente y vice, y ella renunció y la gente en la calle, el 22 de agosto del 51, vos no había nacido, eh, le pedía por favor que ella acepte la candidatura. Por supuesto que ella murió a los pocos meses Pero este este renunciamiento eh, de eh, Evita generó ese operativo clamor en la Plaza Mayo, eh, cosa que algún, de alguna manera es lo que quiere, o para mí, intenta reeditar eh, Cristina. Hay, dos, hay Cristina. dos paralelismos, Pablo, en esta realidad. ¿Sí? ¿Sí? Una con lo de Evita y otro con lo de Lula, ¿no? Que si Lula estando en la cárcel... Este, salió, fue candidato y ganó porque no podrá hacerlo ella algún día también ¿no? Pero, no, pero ella no va a ir a la cárcel pero por otra parte no va a ir a la cárcel hasta, hasta pero bueno, muchos digo, años después bien, pero que, que en definitiva tenga un procesamiento encima no, no, no pero no ella está con, lo histórico del fallo es que ella está condenada y si, creo que ya lo hemos hablado en alguna oportunidad Jorge después del periplo este de renuncia clamor, etcétera, etcétera Cuando llega el momento de los bifes, de los papeles, eh, para mí, eh, y esto lo, lo puedes anotar de alguna manera, eh, ella va a ser candidata a senadora nacional. ¿Por qué va a ser candidata y no va a ser candidata ni a presidente ni a vice? Primero, porque las perspectivas, así como están los papeles hoy, como están las cosas hoy, eh, el gobierno es uno de los peores gobiernos de la historia y eh, los números le están dando que... Si fuera hoy la elección, la pierde definitivamente, la pierde el, el, el kirchnerismo. Pero por otra parte, eh, entonces quiere decir que de agarrar un gobierno que está primero en una performance pésima y una perspectiva <coughs> y, eh, futura no demasiado buena tampoco nadie puede estar contento de querer agarrar. Pero por otra parte, pero por otra parte ella es en esto en este tema de los fueros. Si se candidatea como presidente o vice, eh, de perder la elección, perdió definitivamente los pueros Si se candidatea como senadora, como se eligen tres senadoras por jurisdicción, ya sea como mayoría sale de cabeza o como minoría, que sale el primer candidato de la minoría, sale o sale, de modo tal que, pues, candidateándose como senadora, ella mantiene eh, sus pueros hasta que se muera. Bien, Pablo, te, te pido eh, eh, elevar la mirada, abrir el foco y mirar la Argentina un poco a distancia. <coughs> ¿Sí? Sí. Esta situación, este, y, y sin, sin hacer foco específicamente en la situación que a Cristina <coughs> le pueda convenir o no, a, a Argentina como país, ¿en, ¿en qué más lo complica de lo complicada que está? Esto es una... Eh, ¿En qué más? No. Eh, diría que es, es, siempre es todo lo mismo. Es todo lo mismo porque es, es, Argentina es una monotonía de insensateces. Y te digo algo más. Eh, esto no no no le agrega, no le agrega para nada, porque eh, del kirchnerismo y de Cristina puntualmente se puede esperar cualquier cosa. Pero te digo algo más. Hay dos datos exteriores que sí complican a la Argentina mucho, o que radiografían... A eso, a eso me estaba refiriendo, a eso me estaba refiriendo. Eh, por un lado, eh, le, dos calificadoras eh, de deuda internacionales, aquellas que dicen a los inversores internacionales dónde pueden poner sus dinerillos. Eh, una que es Standard Poor's y otra que es Fitch, que Standard Poor's señaló, que las perspectivas negativas de la economía en un marco de desacuerdo político persistente dentro de la coalición gobernante y de la oposición, bajó le bajó el pulgar a la deuda argentina a, a una calificación que se llama 3C, 3C de cama menos, con lo cual hay que estar loco para poner un peso en un papel argentino. Es más o menos lo que decodifica esa calificación de 3C menos. A su vez, Otra calificadora muy importante, eh, una calificadora de deuda que se llama Fitch, también definió una caída enorme para la deuda argentina advirtiendo, textual te digo, los profundos desbalances macroeconómicos del país y pone en duda la capacidad de repago de sus compromisos. Esto quiere decir que si vos pones la plata en un papel argentino, es posible que te quedes con el papelito y nunca más veas tu plata. Pero, por otra parte, en el concierto interamericano, Argentina tiene una de las notas más bajas posibles, el único país que supera como nota mala es Venezuela, y refleja justamente esta, esta baja de la nota, la opinión de los inversores internacionales sobre la capacidad de repago que tiene el país. Te das cuenta, es, es, eh, pero está claro, ni vos, ni yo, ni alguien sensato Porque a pesar de que los papeles argentinos están regalados, están por el piso, porque es la ley de la oferta y la demanda, eh, tiene por fuera de eh, el aspecto honorífico que significa esto. Argentina no tiene un peso o una posibilidad de levantar un peso en un mercado internacional que eh, requiere Argentina un cumplimiento de obligaciones fastuosas, fenomenales, de modo tal que el año que viene puede augurar alguna, eh, algún cataclismo eh, desde el punto de vista eh, de incumplimientos por parte de la Argentina porque no tiene de dónde rascar un peso. Y esto se agrega, Jorge, si me permitís, en la contraparte, lo argentí en lo local, un informe que salió de una respetadísima universidad, la Universidad Católica Argentina, que titula algo así como... <coughs> perdón. La pobreza en el país alcanza al 43% de la población. Esto significa que cua, más de 4 de cada 10 de, de argentinos viven la pobreza. Y esto no es vivir en la pobreza, vivir más o menos. Es vivir horrible Realmente, en un dato que está al, to, tomado al tercer trimestre de este año, el 2022, que significa que 4 de cada 10 argentinos, o sea, 18 millones de personas están viviendo en la pobreza. Pero, aparte, hace esta universidad hace una medición sobre la indigencia. La indigencia significa, más o menos, entre otras cosas, que las personas que están en esta situación... Eh, comen una vez por día, más o menos, si es que llegan a hacerlo, y es casi el 10% de la población, o sea, casi 4 millones de personas, casi 4 millones de argentinos, y lo ves en las calles, lo ves tirados en, en, Tremendo, en colchones sí. en el piso. Uh -huh. De modo que eh, hay eh, está demostrando un creciente, lamentablemente creciente, nivel de exclusión eh, que está determinado también justamente porque... Eh, se deterioró totalmente el mercado de trabajo, porque, ¿vos sabés qué paradojal que es esto? El, el, el tema, ya lo vamos a hablar personalmente, pero eh, el tema de los planes sociales que intenta paliar la situación, a su vez es un determinante para que los argentinos que están en planes sociales, que son como 12 millones de personas, Eh, no quieren trabajar porque si se ponen a trabajar en un plan, en un, un trabajo formal en blanco, pierden el plan y a la gente muchas uh -huh. veces le conviene mantener el plan y no trabajar. Está claro, está claro. Pablo, yo tengo que ir redondeando esta conversación porque me están esperando de Qatar, que llamemos por teléfono, porque no, dijo, me, hoy juega va, Brasil y te, hoy juega Argentina te, también. Te, Entonces, vas a, ¿Te vas a Qatar? No, no, pero tenemos a, a, a Federico Buizán <susurra> prontito, allá con las últimas novedades de los preparativos para hoy. Hoy juega Argentina, este, sí, también sí, a las 4 sí. de la tarde. Con, sí. la, con la naranja mecánica. Ahí está, ahí está. ¿Qué, ¿Qué ambiente hay allí? ¿Hay preocupación por el rival o hay...? Eh, mira... Hay... <susurra> Ahí le pedí su opinión, mucho entusiasmo. Le, le pedí su opinión a alguien que no, no se entusiasma demasiado. No, no, pero digo la gente, la gente. La gente está loca. Sí, me está imagino. loca, esto es, es todo. Y como te dije, si hay dos noticias, antes había una sola, que era el Mundial de Fútbol y ahora sí. son dos, que es el Mundial y Cristina. Claro. La gente está loca, todo es Mundial, todo claro. es Mundial y en un, es como ¿te acordás de la película del, el Titanic, la orquestita tocando? Uh -huh. mientras el Titanic es un día sí sí está en, el, está en el título una selección rica de un país pobre hoy en uno de los es, diarios sí. es es uh -huh. es eso es, eso. es la Argentina está de alguna manera infogoneada por el gobierno anestesiada anestesiada por el por el eh, por el mundial y de pronto ni lo deseo ni ni ni no lo deseo si sí, Argentina pierde ahora el, el la semi en la en los octavos de final la gente va a estar deprimida, pero va a volver de alguna manera a tomar contacto con la realidad. Pablo, te mando un abrazo, te esperamos por acá. Un abrazo muy grande, gracias. Eh, cariño. Gracias, gracias. Chao. Fre Frecuencia abierta.